Esto es un regalo para, puedo decirlo para, para toda la comunidad, porque Carabineros ya empezamos con la inauguración de cuatro cuarteles y ahora comenzamos con esta obra grande que es la prefectura, la cual va a albergar a la plana mayor y a los servicios especializados que dan en apoyo a la función operativa. Así que es un gran éxito y damos el inicio la, el día de hoy con la colocación de la primera piedra en, en este edificio.